Nosotros como su alcaldía de Distrito 2 estamos trabajando en coordinación con los dirigentes y, de, y con, también con el comité de profiestas, ayudándonos con todo lo que se puede porque es necesario que esta fiesta es uno grande. Ahorita como lo ve está lleno de gente para el desfile cívico y mañana tenemos lo que es el... el ...la Feria de Salud, con el Centro de Salud Fana Sur de Padilla... ...y también tenemos el, con equipos odontológicos, vacunación de canes... ...tenemos cosas a las personas con medicamentos gratuitos, todo completo... ...se va a atender desde las 8 de la mañana eh, en la cancha del barrio... ...y también tenemos en la noche, tenemos lo que es la serenata de la Virgen de Urcupiña... ...y que después de la misa desde las, de las 7... Casi hasta las 12 y media va a estar comenzar con diferentes artísticos que, que, que siempre se presentan cada noche. Y después tenemos la fiesta, el 15 tenemos la fiesta, la, la procesión, tenemos la misa y después tenemos el, la bendición a todos los transportes de vehículos de cuatro, de cuatro ruedas, de dos ruedas también tenemos. Y el 16 ya que ya culmina lo que es la fiesta de la Virgen, con agradecimiento de la, a todos los pasantes, a los padrinos, a todos. El 16 a las 7 de la noche en la misma gruta del barrio. Se ha coordinado con la iglesia, ¿no?, para hacer esta... Bueno, entonces, esto se ha ido trabajando que hace más de, más, hace más de un mes ya anticipado, ya está, está coordinado con la iglesia, también la, la iglesia de Virgen de cotoca también pues, es partícipe de esta fiesta, van a participar, eh, que nos ha maximizado el colbe, Entonces, todo aquí, la, la, como usted ahorita ve, está presente el Tínder Inmaculada Concesión, la Guardería Norteñito, está el Colegio San Nacional Colve, está el Colegio 31 de Agosto, San Ramón de la Víbora. Entonces, todos están ahí presentes este, hoy día eh, para el desfile cívico, eh, para eh, agasajar, digamos, al, al barrio y también eh, eh, por estas fiestas patrias también participar con lo, todas las unidades educativas.